Feliz Navidad a todos. Antes de comenzar, le mando un saludo especial a Takatai Anime, en especial a Tokyo 2000, que nos mandó saludos en su programa de noviembre. Gracias. Si quieren escuchar Takatai Anime, miren a su derecha nuestra sección de afilados. Ahí están. Disfruten de nuestro especial de Navidad. Comencemos. Esto es Hispano Radio. Radio. El primer anime porque es hispano. Por hispanos para Latinoamérica y el mundo sus conductores Deco, Intokiru no Suki noventa Caramel 18. Deco, no Shiro, Ay, Sugato Tocando diferentes temas sobre anime, manga, convenciones y mucho más Ok, muy bien, ¿vamos a grabar. <risa> <risa> <risa> vamos a morir <risa> Oh cielos ¿Esta cosa está grabando? ¡Oh fiel! esto se está ¿Cómo? grabando! Creo que sí Ah bueno, no importa, es hola a todos, este es infierno Soy inexistente amigo Shit Attack Noventa 90 Y Rockstar <risa> Aquí, trayéndoles un episodio más de Hispánime raro Pero especialmente de Navidad. ¡Bravo! Me sí. a Santa Claus. Y e, invitamos al señor Santa Claus. Señor Santa Claus, ¿cómo está todo? ¡Jojo! ¡Jojo! ¿Tú también? Muy bien. Entonces este es el episodio especial de Navidad, donde vamos a traerles unas cositas más. No vamos a traer tantas cosas, porque es Navidad. Tenemos, que, tenemos nuestros pendientes cosas así, pero vamos a ver cómo se las ponemos a ustedes para que pueda ser placentero. Pero antes que todo, una boya amarilla. Como siempre, muy enardecida la audiencia. Sí, más porque es Navidad. Bueno, pronto será Navidad. Muy bien, exactamente también, bro. Okay, es mismo. Muy bien, entonces. Como en es de video, vamos a hablar sobre Navidad. Pero esta vez, vamos a hablar de Navidad. Sobre el lugar que más queremos ir algunos de nosotros. Bueno, no es con nosotros todos los que escuchan este anime. Este anime. Perdón, este, este programa. Eh, que es Navidad en Japón. Y eh, déjame ver. Perdón, perdón. Eso. Muy bien, es que tengo la garganta. No pasa eso. Ok, entonces. Creo que vamos a comenzar a hablar sobre la Navidad de Japón Para explicarles a ustedes cómo es que se celebra aquí Bueno, la Navidad de Japón es muy diferente a las Navidades en otros pa en otros países aquí como los países occidentales Y más que nada es porque un por ciento de la población japonesa es cristiana o católica Por eso no se no detiene la celebración Los japoneses son amantes de los festivales y celebraciones Eso incluye la Navidad Y por, como todo en el mundo el 25 de diciembre no es una celebración nacional en Japón Pero el 23 de diciembre, que es el cumpleaños del emperador actual, sí lo es Aunque no es una celebración oficial, los japoneses tienden a celebrar Navidad especialmente en una manera comercial eh, La celebran, celebran la noche buena comiendo pastel de Navidad Que el padre y la familia compra antes de llegar a casa del trabajo o puede que la madre lo prepare si el padre tiene que trabajar ese día. Todas las navidades, no, todas las tiendas venden esa versión de pastel y bajan su precio drásticamente de el día de Navidad para vender todo antes del 26. También esto ha resultado en una expresión bien interesante en la cual jovencitas son calificadas como pasteles de Navidad, entre comillas, con libertad para casarse antes de su cumpleaños número 25 y reque Requiriendo altos descuentos para casarse después de sus 25 En años recientes, gracias a los comerciales de la tienda de pollo frito Kentucky Fridge Chicken <coughs> o KFC, La cena de pollo navideña se ha hecho muy popular Muchos japoneses hacen reservaciones por su pollo navideño Antes de tiempo y hacen fila para recogerlo Como resultado de esta brillante publicidad por parte de... Eh, Kentochi, Kentoki, muchos japoneses creen que la celebración de Navidad en Occidente se celebra con pollo, pero esto puede variar dependiendo del país. Navidad ha sido promocionada por los medios televisivos como un tiempo de milagros románticos. Es una temporada para pasarlo con el novio o novia en un ambiente romántico, así que restaurantes y hoteles están llenos de reservaciones para esa temporada del año. A menudo es una festividad donde las chicas se revelan sus sentimientos a los chicos y viceversa. Por esta razón, extender una invitación a una chica para pasar el día de Nochebuena tiene unas implicaciones amorosas muy profundas. Regalos de Navidad son intercambiados con compromisos amorosos como también con amigos cercanos. Regalos suelen ser regalos bonitos, así como cito de peluche, flores, bufanas, anillos y otro tipo de joyería. Tarjetas de Navidad también son entregadas a un... A amigos cercanos, regalos de Navidad tienden a ser cosas lindas y a veces un poco caras, por las relaciones de la persona a la que se le entregará el regalo. Otros regalos obligatorios de fin de año son dados durante la temporada, como también a personas que te han hecho favor durante el año. Pero al contraste de regalos de Navidad, son dados entre compañías, jefes, maestros y amigos de familia. Estos regalos son conocidos como Oseibo, y son cosas que generalmente se desgastan con el tiempo por el cual el precio se puede ver por el sistema de OWN y Giri que se traduce como obligación y reciprocidad estos regalos suelen ser vendidos en tiendas por departamentos así que el destinatario puede comprobar el precio y regresar algo que se relacione al nivel de reciprocidad en otras palabras comprar algo del mismo valor a la persona que se le regaló. Y bueno, para parejas de mayor edad, muchos hoteles ofrecen cenas con cantantes, actores y actrices. También venden boletos para espectáculos que son muy caros para, por la ocasión. También la, la temporada navideña viene durante el mes de fiestas del fin de año, así que muchos grupos de compañías, grupos deportivos, etcétera. Preservan una sección del restaurante para tener fiestas donde se toman bebidas alcohólicas conocidas como bonencai Para olvidar las fiestas del año pasado Este fenómeno lleva a que las calles y trenes subterráneos se llenen de personas con diferentes estados de intoxicación durante la temporada No mm. me gustaría estar en, eso, en el subterráneo ese día <risa> Un crupeta no, de copineses aborrachados <risa> También las decoraciones navideñas Están puestas al final de octubre y muchas tiendas tienen sus ventanas con ositos de peluche Hay una moneda, una moda que actualmente de regalos hechos a mano El equivalente japonés de Santa Claus o Papa Noel es un monje llamado Jotei Osho Que lleva regalos a los niños en un saco Algunos creen que tiene ojos detrás de su cabeza Así que los niños se comportan bien por temor a que los vean No muchos niños gustan de Jote y Osho, así que esperan los regalos de parte de Santa Claus, que va encima de su reno de nariz roja. Es decir, Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo. Muy bien, entonces ¿qué? creo que vamos a hablar un poquito sobre las navidades en nuestros países para compararlas con el Japón. Entonces, ¿qué? ok, eh, mexicanas, ¿cómo son ustedes? Muy típico en las navidades, aquí en México, son las famosas posadas. Yay! Y, yay! Y, la, y claro, las, las amo. Yo también, me encantan son Siempre empiezan después de... Creo, si si no estoy si no estoy mal Siempre empiezan después del 16 de diciembre Empieza a haber posadas Y es que posadas de la escuela, posadas de trabajo Y que posadas con las comadres Y que la vecina Y que la familia Y, y que, que, que sí. la familia Y bueno. el tío y el padre Y el, el primo y todo. el abuelo Bueno, y que se hacen en las posadas Bueno, pues hay la comida típica, típica mexicana eh, eh bueno, puede haber de otras, pero más, hay más mexicanas Sí, exactamente uh, Bebidas muy, muy navideñas en las posadas son el champurrado Que es como el chocolate caliente Qué rico. Pero aquí se le dice champurrado Y también muy típico en las posadas son las piñatas de siete picos Que representan a los siete pecados capitales Y entonces, pues en todos los niños, en las posadas todos los niños ahí rompiendo la piñata y pero con los ojos tapados con los ojos vendados y pues no es una no es una piñata típica porque normalmente no porque todas las piñatas que conocemos que tienen pues dulces pero no estas piñatas tienen están llenas de maní o cacahuate, eso de la piñata de yo no sabía que eso lo que significaba, ah aprendí algo nuevo Sí, ya aprendiste y algo lo, nuevo Yo lo que entiendo también no, Una vez a mí me explicaron eh, Bueno, yo comparado eh, No tengo mucho así que as, Decir ya con lo que dijo Broken Porque técnicamente es lo mismo Entonces mm. lo único Lo de los ojos vendados Según me explicó mi madre hace mucho La verdad no sé si es una información verídica Que los niños eh, tapan Más a los niños La razón por la que a los niños les tapan Los, los los ojos que los ven anitanitos para que no vean a los pecados, que los golpeen con aún con la inocencia y todo eso. Ah, ok muy bien. Okay. Sí, okay. okay, entonces es eso. Bueno, eh, okay, ¿cuáles son los pecados? Cuéntaselo. 7. Los... Uh -huh. La A ver, gula. Mm, envidia. Envidia. Lufuria, gula, envidia, pereza. Pereza. Codicia, si no está mal también. Uh -huh. Codicia. ¿Codicia? Ah. Hasta uno. Bueno, ¿también? lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, uh -huh. envidia y soberbia. Lo estás soberbia, viendo. Soberbia. Lo estás viendo en Wikipedia. <risa> lo estás viendo en Wikipedia. <risa> <risa> lo estás viendo en Wikipedia. <risa> sí. Ya sabía. Que sabes? no me acordaba. Okay, yo, <risa> <viendo risa> yo tampoco Wikipedia. me acordaba. Total. Ay, Broken, te faltó mencionar los típicos tamalitos. Ah, los tamalitos. Oh, sí. Quiénes? Hay muchos en mi casa. Oh, Dios mío. Me, me, me los mandes por correo, ya sabes por qué. Sí, claro. Te llegan unos tamales, somas, una comida <ríe> típica, los tamales, ya sean de pollo, de carne, frijoles, de dulce, de frijoles, oh, Dios de mío. queso, de dulce, de sí. queso, Ay, de mí. queso, dulce. de rajas, qué rico, de, de todo rajas. tipo. Ay, qué rico. Sí. <ríe> ¿Ya, sí. ya, ya por fin se te dice tu o ya Star, ya se te juntó o ya por fin ahora sí los tamales sí se me antojaron eso ah. sí los tengo en mi casa hay como unos 50 sobrantes Ay, de la rico. última posada para los oyentes que no saben a Brokestar le gusta mucho la comida y se antoja de todo créanme no me antojo, entonces nunca hablen de comida enfrente de mí porque ah. Ay, a veces bueno, hay algo solamente para molestarla sí <risa> pero ahora sí que estamos hablando de los tamales sí se me antojaron los tamales <risa> Tomales, eh, vamos a comer sí. O también unas ensaladas muy típicas de Navidad, es eh, ensaladas de piña manzana No me las había con malvaviscos, pero con mm. piña manzana pasas nuez y crema. Oh, qué rico. Interfer tiene hambre. <ríe> y también la ensalada de zanahoria con crema y pasas, Cre eh, zanahoria rallada. ¿Y qué tal tú, Giro? ¿Qué haces tú Ahí, por allá en Venezuela? Para los venezolanos que nacimos en la parte suroriental sur del país, podemos decir que la Navidad no es de gran cosa, es como la navegando todos los otros países. Ahora sí, si naciste en la parte noroccidental del país, entonces lo que más vas a estar escuchando en Navidad que te va a, a, que va a inundar tus hoyos durante toda esa época son las gaitas surianas no cuando toda la gente lo que escucha es eso, escuchando guapo, mankero 15, amarito, todos esos grupos de gaitas cubanas que existen en Venezuela, que que es por allá donde más se escucha, obviamente son gaitas cubanas, por uh -huh. más por Sudia y por la estado, por, los estados que están cerca pues. Porque tú cuando tú dices gaita, a mí lo, lo primero que me viene a la mente es el instrumento gaita, no sabías que existía un tipo de <risa> música gaita. No en serio, ustedes sabe lo que es una gaita, verdad? <risa> Lo que lo que sí, toca sí es Sí, yo sé, pero aunque casualmente el género se llama gaita suriana, no involucra gaita. Involucra más instrumentos como el cuatro, las maracas, lo, los tambores y entre otras cosas. Entiendo, bueno. Pero nada de gaita. Oye, entonces, en términos de comida, que eso sí. es lo que yo quiero saber. Está el pan de jamón, que es como involucra su nombre pan de, re, re, re, relleno de jamón. Dios mío. También está.. Se acostumbra a comer mucho pan dulce, también está el panetoneo, que creo que eso no es... Eh, aunque eso, eso no creo que es nada de venezolano, sino que eso es más en otra parte del mundo. También oh, en Venezuela se acostumbra a comer el turrón, aunque eso no es venezolano tampoco. Y también está lo que más se come en la Navidad, pues, que aquí en Venezuela, que es la ayaca, que es un plato típico venezolano propiamente. Uh -huh. Que consiste de que, ¿explica, explica para los siguientes La yaca Es como un tamal eh, Es como un tamal Con masa de maíz uh -huh. A la que normalmente se Se le pone Caldo de gallina o de carne O sea, rellenado con queso de carne O de gallina Y después se agregan varios otros ingredientes Como aceituna, jugapasa, pimiento Cebolla, varias cosas Y casualmente ...dependiendo de qué región de Venezuela estés, ...se prepara diferente, porque... algunos de acostumbrarse a una cosa, alguna en otra... ...dependiendo de qué región de Venezuela estés. ...oh, wow, qué interesante... ...entonces, eso es todo lo que comen nada más... ...o que recuerdes, no sé, o en tu familia... ...algo... Bueno, como te dije, aparte de la yekay de jamón, también se comen cosas que se acostumbra a comer en Navidad en otras partes del mundo. Así como drones, eh, cosas como esa. Y sí, en varias familias para acá también se acostumbra a comer pavo. Oh, pavo, sí. Bastante rico. Especialmente en, en el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Oh, Dios mío. Ese pavo, Thor. Todo... En la frontera. Ah, está pavo. Bueno, ahí no, ahí no lo sabía. Gracias por el dato. Es que, bueno, tú sabes que... La frontera aquí con México Todo lo que es casi casi Tradición en Estados Unidos se pasa para acá es Mucha gente que no es americana O que no es estadounidense Lo celebra, ¿por qué? Pues porque es una tradición Y pues se pegan las tradiciones Es como Navidad, Navidad Técnicamente vino de Estados Unidos y se trajo a México También porque Mucha gente es Ciudadano americano Pero vive del lado mexicano Entonces se vienen todas las se vienen todas las tradiciones del lado americano a, a México así quieras o no no los puedes obligar a no hacerlo pero por ejemplo yo yo también vivo en frontera y no celebro Thanksgiving mm. yo o tampoco día de acción de gracias pero creo que nos salimos un poco del tema así que sí. interfere <risa> qué nos puedes decir de comida navideña en República Republic? hmm. es mucha bueno mi familia uh, solo Esto puede decir que nos ponemos ahí todos juntos a comer y eso. Y generalmente ahí cada uno trae sus cosas. Tú traes esto tú traes al otro. En comidas típicas serían... Bueno, espagueti, no es dominicano, pero sí. También hacen ensalada de papas. Hacen ensalada de, de pasta también. Además de la de ensalada de papas, también hacen nuestra versión de los tamales que se llaman pasteles en hoja. Comemos casi todo tipo de carne. Pollo, el mismo pavo... Res, cerdo, con pernil, también le dicen que es la parte de, de la pierna del, del cerdo, ponche, pejos, ponche, ponche de huevo, lo que le dicen eggnog en inglés, si sí, es que alguna vez lo escucharon, vemos mucho de eso. Lo he escuchado más, no lo he probado. Ay Dios mío, eggnog. Aquí también se acostumbra a beber mucho, aunque aquí no lo conocemos como ponche de huevo, sino como ponche crema. Ah, bueno... También sí, porque es crema de huevo básicamente de... Sí, ponche de crema, exacto Bueno, es bastante Es más, hay uno ahora mismo en la nevera Y, y tal vez a rato, se, ya se me entujo a rato Tal vez me voy a beber un poquito <risa> Y bueno, entonces Como pueden ver en comparación De la Navidad en nuestros países con la Navidad en Japón Yo creo que la Navidad en nuestros países es mucho veces muy, muy tri triple de veces mejor en Japón Digo, perdón, aquí en nuestro país no en Japón Disculpa. Sí, es, yo, yo opino lo mismo Los japoneses solamente usan la Navidad como excusa para hacer fiesta, aunque no creen en Jesús. Ajá. Y para vender. Exacto. Y para vender también. ¿Por qué? Algo comercial. Exactamente, porque como sabemos, la Navidad es algo comercial. Pesimosamente. Uh -huh. Bueno, sí, eso también se saca, así que, ¿de qué? ¿Qué podemos decir? Sí. Y bueno, sí, eso sí. fue el tema, así que... Vamos a tomar cinco minutos de descanso para seguir comiendo un poco más. Oh, Seguir oh. comiendo ensalada. ¡Ay, Dios mío, trajeron unos tamales! Sí, hace... Eh, sí, tamales. Sí, bien. en cinco minutos regresamos a comer tamales. Vamos, adelante. Atención, si tu saludo navideño no está aquí fue por cuestiones de tiempo, pero sí está en el video de saludos de navidad en el canal Esparradio. El enlace está en la descripción. Gracias a todos y perdón por el inconveniente. Hola amigos, los saluda RR García 86 He venido a felicitarlos. Espero que se hayan cumplido todas sus metas este año. Y que el próximo se cumplan aún más. Que pasen una feliz navidad. y pasenla bien con su familia y amigos. Y no dejes de escuchar la mejor información del año. Hispa Radio. Goodbye. Hola chicos y chicas de Hispania Radio. Soy Judith y me gustaría desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que se la pasen genial en compañía de todos sus seres queridos y que todos sus deseos y propósitos para el siguiente año se hagan una realidad. Hola mi gente de Hispanime Radio desde la República Dominicana los saluda Wislas 69 deseándole a todos una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo 2010 enviándole un saludo muy especial a mi hermano Interfear que la pases bien este año y que el próximo sea muchísimo mejor. Todos los oyentes y miembros de Hispánime Radio. Soy Xiaorian, o Xia Chang, y quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que la paz de este día especial inunde sus corazones y que la dicha siempre los acompañe. Cuídense mucho, y hasta otra ocasión, Chan se despide con un abrazo venido. ¡Saludos! Hola, la Radio. Soy Dori y quiero desearos una feliz Navidad y un gran Año Nuevo. Joder mucho turrón, muchos dulces, estad con vuestros amigos, con vuestros familiares, y no bebéis demasiado que luego pasa lo que pasa. Venga, felices fiestas a todos. Hi, hi. Estás escuchando el podcast de ISPA Radio. Yo lo escucho, tú lo escuchas, eso espero. Es genial. Soy Rosy Lady Black o Crazy Roxy, mandándote saludos y deseándote una muy, muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Que este año que llegue realmente se cumplan tus deseos. Y no olvides desear algo por Crazy Roxy. Se te agradecerán. ¡Oh! También, como dato especial, es que este año 2009, Crazy Rosie será también la doctora del podcast! Ok, no, pero, deja tus comentarios aquí abajito, aquí, aquí abajito, y di eso, porque entonces, ¡entraré! <ríe> ok, simplemente un gran saludo para mis Onechan, para mis a Amaki, Kikyo, Sakuramo, Adam, Ruben, Omar, gracias por todo lo que me han enseñado. Soy nueva en todo esto Pero se les agradece, se les quiere Y a todo el mundo que escuche esto Que tengan una muy feliz navidad Próspero año nuevo Un gran besote a todos los que escuchen Radio oh, Porque yo lo escucho Tú lo escuchas, eso espero Es genial, bye bye Crazy Roxy, fuera Oh, oh, oh ya estamos hablando Oh, hola a todos eh, Oh, no, pero te dije eso Regresando, ya eh, Y regresamos, y regresamos Perdón, es que estaban muy buenos los tamalitos que olvidé que estábamos haciendo Muy bien uh, Yo creo que sí, pero No, no puedo entenderlos Así que se lo vamos a matar virtualmente ya, ya. Espero que lo disfrutes Muy bien, regresando al tema mmm, Vamos a hablar irónicamente Sobre algo que no se debe hablar en la Navidad Que es odio Pero esta vez es odio a los animes Sí, vamos a hablar de los animes que odiamos eso fue algo ok Shiro, adelante ventila todo tu odio bueno, antes de recordarle a nuestra querida audiencia que yo soy solamente Interview 1 con Peluca y con sus potentes programas de edición de sonido con voz eh, obviamente editada, creo que podré decir todo lo que han imaginado porque eh, mis compañeros porque recuerden que yo soy nada más una obra de la imaginación de eh, del resto del equipo del podcast pues no mm. eh, nos olvidamos de decirlo sí técnicamente lo es no okay. sabíamos ni yo tampoco entiendo eso pues. Ok, ahora a, al tema eh, el primer anime que odio es Sonic no voy a negarlo yo soy gran aficionado de los videojuegos desde desde que era niño y una de las series con las que más crecí y más disfruté en mi infancia fue con Sonic pero no puedo negarlo, eh, el anime de Sonic fue a mis ojos bastante mediocre, es decir, no sé cómo pudieron hacer un esfuerzo tan vacío, tan llano y tan sinceramente decepcionante, es decir, tenía mucho con qué trabajar y lo hicieron sinceramente no muy bueno, sinceramente no me gustó mucho el anime de Sonic, casi nada, de hecho, ok. El segundo anime que odio, los Ovas de Taser Sinfonia y es uno de mis juegos favoritos así que ¿por qué no aprovecharon todo el potencial que tenía para ofrecer la grandiosa historia del juego y en vez de hacer un una serie de obras eh, hubieran hecho un anime completo es decir tenía mucho material con el que usar para hacer un anime completo y tercero y último está Naruto no voy a negarlo anteriormente uh -huh. vieron Naruto y me gustaba la serie tanto como cualquiera Pero últimamente me me me disgustó mucho los giros que has estado tomando con la historia, haciendo la historia muy a mis ojos muy estúpida y muy aburrido. Así que por eso es que últimamente he odiado, hasta he odiado Naruto. Okay, es, es muy difícil decir cuáles animes odio, porque no me llega mucho a la mente. Pero sí tengo unos cuantos que no me gustaron del todo Primero es Tokyo Mew Mew La copia más grande de una serie luego de plagio De Disney Akimba el león blanco con el rey león Sailor Moon me gustó por ser un clásico En el género de chicas mágicas Pero Mew Mew Power como le dicen en inglés Solo copió la idea de Sailor Moon Y aplicó a los personajes como gatos Sinceramente, No creatividad pero. Pero. Cero Cero Cero Gracias niña Shishiro Mi, menos uno Menos dos Vi <ríe> uno o dos episodios y quedé muy decepcionado por todo Claramente no me gustó Otro copiador que no me gustó Es Dino Rey O Dinosaur King como dijeron en inglés Obvio copia de Digimon uh -huh. con el personaje en inglés Que tiene la misma voz de Ash Que es de Veronica Taylor Pero ya saben lo que pasó con 4 Cakes y, y Pokémon USA Que tuvieron que es cambiar Es una la buena voz la de la chava Ajá, exactamente Es Ash, pero en... en en Digimon Eso No es No es ¿cómo se dice? No, no sé No sé nada de la serie Solo que Sé que no me gusta El concepto de dinosaurios Como, como Digimon Y con Yu-Gi-Oh Y con Yu-Gi-Oh sí, oh, sí, porque tiene cartas Y con Yu-Gi-Oh Sí, fue mezclabilmente mezclado Mezclado sí, sí. Bueno, en inglés es algo horrible De ver por la o por la, la obvia elicanización que le dieron al personaje con chistes muy malos, que solo los estadounidenses pueden entender. Además de las frases solo usadas en el país. Alguien de otro país habla inglés como Canadá, Reino Unido o Irlanda. No entenderá el, el humor yankee. O sea, no sé la serie esté mejor en español. No sé si esté mejor en español. Aunque lo dudo, porque es una traducción directa lo más probable. Sabe? También está... One Piece en la lista, sí, no me gusta One Piece Más que nada, porque el tema de piratas No es de mi total interés, lo siento Calma y giro, giro, No, no, no, o sea, Como todos estamos expresando Aquí constantemente Son opiniones personales Perfecto. Es decir, tu opinión es tu opinión Y aunque voy a tu casa a descuartizarte Dentro de un rato, no significa <risa> Que no es tu opinión Wow, gracias, gracias. Bueno, los personajes son graciosos oh, y todo. Demasiado. Continuando, los personajes son graciosos y todo. Solamente ven ese tipo, eh, ¿cómo se llama? Ulof o como se llama el tipo ese de, de del tirapiedras. Uso menos pues, pues, ese tipo. Pero no es para mí. Realmente no es para mí. Ya tiene que eh, tiene que terminar la serie porque es demasiado larga por su propio bien. Vi unos cuantos episodios, pero ni así me gustó, como la gente espera. Pero, ¿qué se le puede hacer? Lo siento, One Piece, no te quiero. Luego no están no esas series que tuvo que ver, solo porque la comencé a ver y tenía que terminar. Y no me gustó el final. Eureka C, Eureka 7, la vi completa y no me gustó tanto, la verdad. Más que nada por la historia que no me interesa, y el amor entre Renton y Eureka que es muy lento, diría yo. Entonces la película cambia el argumento poniendo a los dos desde pequeños y que se conocían desde entonces, contrario al anime. De todos los mecas que he visto, es uno de los que menos me ha gustado. Bueno, Caramel, ya yo ventilé todo mi odio, es tu turno. <risa> bueno, eh, no es que yo odie algunas series. Es más, siento que realmente no odio ninguna, pero sí hay unas que como que me dejaron mmm, decepcionada con un final, sí un poco decepcionada o como que me sorprendí porque no era lo que esperaba por ejemplo una y ahí puede que algunos chicos se molesten o algo así porque son chicos pero mmm, una que no me gustó mucho fue Sakura Mail porque El romance entre ella, entre la protagonista y el chico con el que vive, como que, uh, uh, O sea, no, no me gustó mucho y... Con la, la manera en la que sucede la trama, la chica se cree, se hace la muy ingenua y así, pero... Al, realmente no lo es y no me gusta porque siento que el personaje es un poco deshonesto y entonces... Si bien no es real, ¿verdad? Porque claro, es una serie y es anime y así... Siento sí que no... No realmente no me compra. La serie no me termina de comprar totalmente. Y otra que tampoco me terminó así de Bueno, di digo, es buena, pero me quedé un poco frikeada con el final, fue School Days, que ok, la serie, la historia bastante Super. buena, o sea, está está bien mm. hecha, pero hay hay unas cosas que se, como que se fueron de la mano, no sé. Como las chicas, por ejemplo, se exhiben mucho y como que le, para, eso es para los chicos y para las chicas nada y, y el protagonista es un. resultó ser otro chico con las hormonas a millón y al final termina súper mal. Si no la han visto, véanla para que se creen su propia opinión y bueno, ahí, ahí está. Es una de las que. Y este año no me gustó tanto como hubiese querido. Esa me encantó a mí, al contrario. Lo no, único bueno, ah, que me encantó no fue el personaje, el personaje de Cotonou. Ah, sí. Ah, ay, no, ese, ese se veía como que iba a terminar mal. Dios sí, es de principio. Prácil, Con ]éntame. su carita de moquita muerta, igual que Sekai. ¿eh? Aunque Sekai me cae mejor que Cotonou. No, eso sí, sí tengo que admitirlo. Sekai por lo menos desde el principio fue más honesta. Con respecto a su manera de ser, en cambio la otra se hacía la, la tonta y bueno resultó ser nada tonta No, no eh, no, no, Caramel, ella no era tonta, ella se hacía o sea. Por eso, se hacía la tonta Ah okay, perdón Pero resultó ser todo lo contrario Ah okay, ya, ya, ya, ya, ya, ya Bueno ahora, Suki, te concedo la palabra para que hables acerca de tu serie que menos te gustó No, le concedes <ríe> el odio Sí, bueno, bueno. préstame el odio tantito <ríe> <risa> ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, yo como Caramel no tengo así una serie en sí que detest, porque no se me da. Pero así una serie que me norteó mucho de que dije, ¿de dónde salió esto o esto? Ya lo vi. Una que mi compañero Interfield ya dijo, Tokyo Mew Mew. ¡Qué santo! Yo estaba de que, ¿qué es esto? Es una piel copia de Sailor Moon, con lo que son es? es con animales. No son y uh -huh. todo eso, no. Estaba de que, ¿qué onda? Además la historia me parece muy tonta, muy absurda y... Toque, lo siento mucho. Otra de las pocas series que digo que no me gustaron totalmente fue Tales of Eternia. Está basado en un juego de PlayStation. Creo que es uh -huh. el uno. Donde era personaje principal. Se llama Raid, Hara y todo ese asunto. O sea, el juego me fascinó. Yo lo tengo desde que estoy chiquita y me gustó mucho. Dije, cuando vi que lo pasaron a dije, ay, súper padre. Vamos a ver cómo está. Cuando lo vi me quedé, ¿qué es esto? Los pues que ya lo vieron o que saben de qué estoy hablando me van a entender. Los personajes muy sacados de sí en cuestión de que el personaje principal era como que medio rarito, la femenina también, y muchas cosas como que no, no, no cuadraban con la información de los personajes. Este Y así pues por resumir, muchas series no me cuadran y por lo general así son lo que es un poquito donde usan magia y todo este asunto. Igual Naruto, o sea, muchos me van a matar Y yo estoy de acuerdo contigo, Shiro La historia se está tornando muy aburrida Lo que ya está cayendo como que Ya no interesa tanto como al principio Como que ya cayó mucho en lo mismo Que Sasuke, que Sasuke, que Sasuke, que Kasuke, que Kasuke. Cámbiale un poquito Que las emociones, no Entiendo, y el manga, hasta ahora El manga se está poniendo muy interesante, pero ya yo Ya es como fiel yo lector manga, eh Sí, o, oh. yo bueno yo, Anime ah, manga. Ok, perfecto, yo Como fiel lector del manga de Naruto, muy interesante eh, para mi gusto al menos. Pero ya sí, sí, sí, tiene que, que quitar la temática de esa azúcar, Sasuke, azúcar, azúcar, porque se llama Ya. Dios sí, mío. No, no yo también soy fiel lectora, te lo juro. O sea, no voy a terminar, no voy a dejar de leer Naruto hasta que se acabe. Pero me está aburriendo y mucho. Es decir, ¿por qué la serie se llama Naruto? Lo había llamado Sasuke y ya. <risa> Sasunaru. <risa> Ay no, por favor Todas las series ya hoy Y las odio Y la Yuri, gente, Todo eso Lo odio Pero bueno No me salgo el tema Ya para terminar Lo que no me gusta Y lo que siento Que está Mal La comparación De lo que ya vi Que el, por ejemplo Tales of Eternia Como se llame ya bien Si no me gusta No lo veo Entonces acabó? Para qué genero tanto odio Que no me va a ayudar Hombre Porque ¿de, de qué me sirve No lo van a cambiar Porque no me gusta Muy buen punto Buen punto Okay. Okay, entonces eh, vamos a continuar a terminar todos los, los tamalitos. Así que vamos a, a continuar con eso y ya regresamos en cinco minutos. Mirianos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta entrega del Boca Legor, en donde entregaremos Enac. los premios a lo mejor. Enac. De... espera. ¿Qué quieres, Alison? Primero te quejas con mi padre de Niño. que tú haces todo el trabajo y yo no hago nada. Niño, escúchame, no de es por eso. Estás un alboroto, espera, y ahora te que estoy trabajando. Espera, No veníamos a grabar lo de Boca Legor. Si no saludos navideño para Ispa Radio. ¿Para quién? Ispa Radio, el podcast Internet 1.0. ¿Pero ese no era para mañana? Ah, bueno, es... ¿y qué decimos? Pues los jefes solo nos pidieron dar el opening. En un día como hoy, o por lo menos cercano, pero hace seis meses, nació un podcast latino con conductores latinos para latinos. Por cierto, el podcast es latino. Ah, olvídalo, enaz. ¿eh? Está bien, hablando en serio. Felices fiestas a todo el equipo Disparradio. Y que este año que viene los colme de bendiciones y que tanto les traiga muchos regalitos. <risas> bueno, regalitos a quien se los merezca y un trozo de carbón para aquellos que no se portaron tan bien. Y de parte de la mangosta, Paco, la chica que se parece mucho a Susy pero no es Susy, de Nil, de Neko, de Jin, de Jan, de mi hermanita Allison y de su servidor Enal. Les deseamos ¡Feliz, Feliz Navidad! Navidad. Saludos amigos de hispánime Radio. Soy su amiga Dulce Licentari desde la base general de Brigada Estelar. A nombre de los brigadieres Samo, Garhul, Missy y Solid, les hago llegar cientos de abrazos y felicitaciones virtuales cibernéticas para que tengan una feliz Navidad y nuestros mejores deseos para el año 2010. Y recuerden que los sueños son las alas que nos ayudan a volar. La fantasía es nuestra fuerza trascender fronteras, nuestra meta. ¡Felicidades! Hola, aquí Tokio 2000 enviando unos afectuosos saludos para Radio Hispanime y a todos sus radioescuchas. Que pasen feliz Navidad, desde Sea Tatakaya Anime. Hola a todos los staff de Hispánime Radio. Les mando saludos a todos ustedes y les deseo feliz Navidad y Año Nuevo. Disfrútenlo mucho porque las vacaciones duran poco o por lo menos aquí duran poco. Hagan su mayor esfuerzo por continuar este gran proyecto, pues va por buen camino y recuerden, espero mi podcast sobre Fandu. Un saludo desde México de su amiga Melichan, Latin America Forever. ¡Hola amigos de Hispanime Radio! Eh, acabo de llegar de la otra galaxia Porque tuve que ir a entregar un paquete Así que Mi saludo va a ser rápido Porque me tengo que ir a entregar otro Hasta Andrómeda, imagínense Pero bueno, les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año De nuevo, claro, ustedes En el 2010 Yo en el 3010. Así que bueno, como ustedes se la quieran Pasar, pero disfrútenlo Así que bye y felicidades de parte de Fry. Ah, de parte de Fry. Okay. Futurama. <risa> Hola chicos, ya estamos de vuelta. Este uh... Oigan, ¿quién le movió esta cosa? Teco. Uh... De fue Deco. De Estoy segura que fue Deco. De Teco. De pam pam. pam pam es... Bueno, segura estás porque él fue el que le movió. Y, y, se, y se acaba de ir también, no está aquí ya. Uy, señor Pero qué horror, me indigna Y mira cómo tenemos las voces ahora, lo que suena como ardilla Para variar, bueno Este, bueno, no les tome importancia este pequeño detalle que les parece si de una vez pasamos a lo que sigue? Que son <coughs> las encuestas que pusimos en el, en el enlace del podcast pasado Vamos a empezar con la encuesta de los animes que terminaron en el 2009 Con cero puntos están el Akikan, Kuroganano, <coughs> Lime Bar Barrel, Shikavane Hime, Hime, Shangri-La, Kanamemo, Aoi Hana, Basquash, Valkyria Chronicles y yuden -chan. Con un punto está Druaga. Con dos puntos está Asura Crime, Klanat y Hatsukoi Limited. Y con tres está Higashi no Eden. Bakemonogatari y Princess Lover. Con cuatro puntos tenemos a Tales of the Abyss. ¡Yay! <ríe> con el con siete puntos Kion. ¡Yay! <ríe> Kion. Bueno, también Kion. <ríe> Yo lo hago primero. Yo lo hice primero. <ríe> okay. Bueno, con ocho puntos Toradora. ¡Yay! <ríe> con once puntos Soul Leader. ¡Yay! Y el primerísimo lugar se lo damos a... Redobles, por favor. Chá, chá, chá, chá. Pandora Hearts con 18 puntos. ¡No! ¡Los no, odio! ¡Ay, <risa> cállate, no! ¡Y sí, Gracias a todos los fans de Pandora Hearts por votar. ¡Los odio! Sí. Y el total de puntos fueron 64 votos en esta encuesta. ¡Wow! ¡Mucha gente! ¡Gracias! ¡Gracias por los votos! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Los queremos! Mm, yo quería que ganara Toradora Tora, Tora. Oh. ¡Pues lo siento, señor Interfear! ¡Ganó Pandora Heart! Bueno, está bien. Yo sé cuando reconozco que he perdido. Y bueno, vamos a continuar con la otra encuesta, la segunda encuesta que teníamos que era sobre los animes que acaban de comenzar o que comenzaron hace unos cuantos meses, pero aún continúan. Con cero votos, Pandora Eso no me sorprende porque no es un anime muy bueno. Con un voto, Cross Game, y feo ese, y de Kamibashi, el manga me está gustando de ese. Con dos puntos, Cancer, es decir, el, el clon de, de Sailor Moon con Rami en medio. Y con tres votos, Sekai no Blacksmith, o el sagrado eh, herrero Nigles y Sora no Otoshimono. Muy bien, con 4 puntos, Kimi Nito Doke y 11 ojos, con 5 puntos, Fairy Tail, con 6 puntos, Seitokai no Ichison, ¡Yay! ¡Y! ¡Yay! <risa> y finalmente, con 13 puntos, está Kobato. ¡Yay, Kobato! No. <risa> Esos redobles se adelantaron. Claro. Bueno, y... <risa> Esto nos es da un total de 46 votos. Wow, gusto, okay. De nuestra audiencia. Cuarenta votos de nuestra audiencia. Gracias a... Bravo. Muchas gracias a todos en mi escuela que votaron. <risa> bueno, gracias, gracias a la audiencia. que votaron. Bien, gracias también a May que, que, que hizo que todos sus amigos votaron por eh, Pandora House. Por eso fue que ganó. Te también tenemos que mencionar cuál fue nuestro personal favorito de este año. Ya escucharon todos los que estuvieron ahí, las elecciones de voto, pero uno de todos esos que nuestros corazones aquí en Spanish Radio, y ese es... ¿Redobles? Favor? Soul Eater. Yes. Yeah, ¡Soul Eater! <risa> Yo no sé cuál es esa, pero está bien. Solider ganó, sí. No ganó en la primera encuesta, pero al menos ganó aquí en España, ¿no? Esa es la que más encuesta, digo, la que más importa. La que más <risa> importa, la que más encuesta, sí. Y bueno, fueron, eh, esas fueron las encuestas. Muchas gracias a todos los que votaron. Muchas gracias a todos los que tuve sí. que eh, amenazar para que votaran jag menar att jag inte har något att göra med det. Jag är inte en av de bästa. Jag är inte en av de bästa. Jag är inte en av de bästa. Jag är de bästa. Jag är inte en av de bästa. Jag är inte en No murieron bästa. Jag är que no en av bueno, de bästa. Jag är inte en av de bästa. Jag är inte de bästa. Jag är inte en de bästa. Jag El correo, el correo. El correo ya llegó. Bueno, esa canción no, claro, que tocó El correo. El correo. El correo. El correo. El que no vio la pista de Blue No tenía El No tenía cable no, <risa> no, Y no tenía no cable sea. tampoco correo. El correo. El correo. El primero es de nuestro... Continúa, amigo que nos escribe... Perdón, los... ese hombre. Vamos el único que nos escribe todos los, los episodios. La mayoría. Bueno, así que consideran mis comentarios como una Biblia. Pues si los había hecho tan largos es porque había cosas que yo consideraba que deberían mejorar. Pero ya Supi90 me explicó la otra vez por el DNCN que no querían llevar esto profesionalmente. Así que ya no soy tan estricto a la hora de mandar mis comentarios. Este será el último comentario detallado que daré, pero no crean que eso significa que ya no daré mi opinión, mi opinión, tan solo los haré un poco más explícitos. En fin, comenzaré con mi opinión. En esta ocasión vi algunas fallas en su capítulo. La primera, es claro comparar mis, eh, comparar mis comentarios con una Biblia. Tengan en cuenta que hay gente que se toma muy en serio la religión y ellos pudieron haber tomado eso como un insulto. La segunda falla que vi fue el comentario del, sim, del síndrome de Asperger. No sé exactamente por qué surgió ese tema en su capítulo Pero alguien que esté escuchando el capítulo con algún familiar o amigo con tal problema Lo pudo tomar como insulto Como insulto Bueno, también resumiendo esto les recomendaría que no hicieran mención de temas políticos, religiosos o de sociedad Ya que eso eh, ocasionaría algunos problemas con algunas personas Ok, este... Bueno, esto ya lo aclaramos con Lord Soa sí. a May, que todo eso de la religión, lo político y más lo del síndrome de Asperger fue nada más un comentario, sin afán de ofender a sí. nadie, este ya se resolvió, pero pues era el May, así que lo tenemos que leer, sí, no se sé, preocupen, bueno, esto ya se resolvió. Bueno, yo fui la que encontró ese ese dato, porque es mi sección, y la verdad, a mí se me pareció interesante, pero la verdad no era para, para ofender a nadie y, mis disculpas si alguien le ofendió bueno y continuando con los correos, tengo aquí otro que dice hola chamacos de Hispanime Radio ok, bueno, pues me gusta el programa me agrada escuchar sobre las series que marcaron la historia como Astro Hoy o Kimba Kimba me encanta, ah, malditos gringos, se la copiaron con lo del Rey León, pero bueno, no importa los exper expertos sabemos quién fue el original en cuanto a lo de anime y animes y mangas, pues yo pienso que no debe ser totalmente igual uno del otro. Realmente si se pone a pensarlo seriamente, no tendría ningún caso leer, tener anime y manga si van a ser totalmente iguales. Valdría la pena. Es como Fullmetal Alchemist. Digo, yo vi el primer an... el anime, me encantó. Es de mis animes favoritos. Después empecé a leer el manga y me super encantó. Sin embargo, me gusta igual igual por igual el anime y ahora que salió la serie Full Metal Alchemist Brotherhood o Hermandad, me fascinó estoy totalmente satisfecha con los tres y pienso que se hizo un buen trabajo también pónganse a pensar que la mayoría de los otakus prefieren las series más cortas de 12 de 12 a máximo 50 capítulos por tanto es un poco ilógico que se exija entonces una serie pegada a la manga que obviamente tiene que ser más larga que 25 capítulos por ejemplo No nos pongamos como los traumados por el Señor de los Anillos y Harry Potter que se alocan y tienen una, una fijación porque la película no es igual al libro. Por favor, eso es absurdo. Si quieren todos los detalles del libro se necesitarán tres películas por libro. Eso es cierto. Siempre me he enorgullecido de que nosotros los otakus somos personas que valoran el trabajo de un escritor de mangas o un creador de algún anime. Que en ocasiones es lo mismo. Respetamos las dos cosas por igual. Pues el trabajo de ellos lo vale, en fin. Y pues entre otros comentarios, no me molesta que de repente en la grabación se escuche una ventanita del MC no del Skype. Pero sí me sacó de onda los <risa> ladidos del perro al principio del programa. Ese es el ese era el perro de Aya. <risa> sí, bueno, ja, ja, ja. Tengo algo que tengo algo que reclamar. Dijeron que que no tenía ningún correo que por eso le los comentarios. Yo les mandé un correo respecto al programa anterior hace bastante rato, eh que no lo hablaban el tiempo que me tomó para escribir mi mega panfleto. ¿Acaso mis correos <risa> esta vergüenza porque okay, esto fue algo dramático. En fin, les mando un mega saludo. Si se retrasa un poco el próximo episodio, pues de una vez los felicito por nuestras fiestas de decembrinas, así que feliz Navidad y a feliz año nuevo. Atentamente, yeah, Meli ¡Muchas Chan. gracias, Melichan. Igualmente feliz gracias, Navidad. Nuevo. Feliz Navidad y y gracias, recuerda que nuevo. a veces los <risa> Mensajes se pierden en, en, en el buzón de correos Así sí. que la culpa no es nosotros ya la culpa a él A lo mejor hay un hoyo negro por ahí por tu computadora pero así que puede, no puede que sea así también Bien, otro mensajito que tenemos por acá Es un anónimo que dice Creo que a muchas personas les gusta y les gusta muchos animes Como a mí No me gustan mucho los animes gore Ya que soy más de temas romanecos Pero a muchas personas les gustan diferentes tipos, ¿no? Al igual que me pasaré a un tema como diferente. Has visto que a muchas niñas a diferencia les gustan los animes shonen y a los chicos de Shojo se han hecho encuestas en Japón que demuestran que muchas chicas de la edad de 15 alrededor o más les gustan series para chicos. Es curioso ese caso, pero es algo que se da al igual que en el caso de los chicos, me gusta ver series de chicas. Hasta ahora no sé qué tipo de series, pero bueno, eso podría ser hasta ahora. Con Eso concluiría mi opinión No sé si esté muy elocuente Pero bueno, me despido de no, claro, las no cuentas, Pero sí tiene razón, sí. aparte Nos agradece. Sí. Se agradece de todos no, pues... modos Muchas gracias Sí, Pues sí bien, Sí, hay series que están hechas para chicos Y otras para chicas, pero Esos bares siempre pueden romper este... Esa Por, ejemplo, dineros... bueno, ya Por ejemplo, a mí me gusta mucho Y bueno, ya para terminar Con el último Escuché este podcast junto con Interfere Ah, ya sé quién fue que enfaqué, escribió eso Me quejé de que era un poco largo, pero en realidad me gusta mucho todo su trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene un perro porque lo, lo oí? Ya mencioné que fue Aya. <risas> me late lo del mangaka Tetsuka. Ya había leído de él. Me gusta que van saliendo varias personas y le dan como un toque divertido. Estudio psicología y podría, les podría hablar más sobre el síndrome de Aspen-Geneños. Me la quiero sus opiniones sobre manga y anime. A mí en lo personal me gusta que no se parezcan, aunque a veces el manga es mucho más emocional y creo que te deja con como esperado en el anime. ah Así me gustaría saber una incursión pasajera en el podcast. De poderse les presto mi linda voz de Lolita Sexy. Uh, ¿Qué más? Es un <risa> Ajá, mentira. Les mando morir <risa> y besos de vampiro. Me me gusta y les doy todo mi apoyo. Ah, Sila, se llama Sila Seleng. Muchas gracias a mi hermanita. Que nos. Para como... el comentario. Sí, cuando quieras pasarte. Ahí, o sea, claro, pues por supuesto. Ahí ya les está invitada. Así que no se preocupen. Unos meses o oh, ya sabes, tal vez en el próximo. O en el... sí. Tal vez en el año. En el año. Uh -huh. de, de Exactamente. Ay, ahí les vamos a tener unos cuantos gritaditos más. Y bueno, para continuar. Ah, No sé si se recuerdan en nuestro primer episodio que dimos los... ¿Cuántos fueron los 12 pasos para, si 12, pa, sí, 12 pasos. para poder curarte o librarte de la gripe Bueno, vamos a tener algo similar en este episodio. Y bueno, como ya se está acabando el año, creo que vamos a mencionar nuestros propósitos para el año que viene. Las, nuestras resoluciones como también. Se suele decir. Así que comencemos. Yo me propongo a ver cinco animes este año y a recordarme de las historias, porque es típico que uno ve y al rato, ¿de qué se trataba? Bueno, me propongo a ver, a ver, a hacer un cosplay que no tenga que ver con Naruto. Me propongo a hacer el man, a leer, a leer, a leer el manga de One Piece y Naruto que llevan más de 500 capítulos. Wow, ¿Qué, no, buena suerte, buena suerte. ¿Qué? No, no, cállate no, <risa> Hombre, si que no me gusta todavía ponerme a leerlo Bueno, me propongo hacer un fandom aunque mi voz no sea buena eh, Sin comentarios <risa> Bueno, yo me propongo hacer un fanart que no sea sobre Kakashi Bueno, también me propongo crear un fanfic que no sea ya oído, Pero si eres, si eres chico Bueno, si fuera chico, debería no, no debería ser Yuri. Eh... Sí, creo que sería más para Broken. Este... Ajá, También pero... me propongo a que mi fondo de pantalla sea de anime, pero de Naruto. Ay, difícil. Pero no. pero no de Naruto. Pero no de Naruto. Pero no de Naruto. Es eh, no eh, fácil. También me propongo a seguir ahorrando dinero para ir a Japón y gastar todo en Akihabara. Ya lo estoy haciendo desde <risa> que nací Wow, desde que naciste Lo <risa> llevas okay. un millón entonces, ¿por qué no vas ya? <risa> pues, sigue, pues sigue ahorrando, sigue ahorrando <risa> Ahora lo que fue Bueno, yo me propongo aprender más palabras en japonés Que no sean Konichiwa y Sayonara Porque estas son las únicas que conozco ahora Me propongo a no ver tanto hentai hmm. Pero si tú, la escuchante Y ustedes, si son chicas que no ven tanto ya Me propongo dejarle flores al señor, o sea, cuando vaya a Japón, se las merece. Y me propongo haber tres ya hoy este año, pero si eres chica que no veas, que veas tres juris. Ya sabes, estaba Very Panic incluido. Ah, bueno, el Very Panic One. Sí, la veré. Ah, ajá. Bueno, yo me propongo haber los retiros de Naruto y Blitz. Bueno, sueltiéndolo. Ah, no sufriré. Bueno, es sí, igual que leer One Piece y Naruto. Sí. <ríe> ah, me propongo a seguir el podcast mes a mes. Bueno, ya luego, pero saben para seguir en la rutina y nuestra audiencia también. Sé que sé que muchos lo hacen, otros no. Bueno, sigan haciéndolo y, y seguimos contando con su apoyo para este próximo año. Bien, ¿me propongo a conversar de un anime que no sea Naruto Glitch? Ah, es fácil. Eh, y el podcast se propone a por fin hacer un anime sobre las descripciones. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No nos pregunten. Vamos a ver cómo nos hacemos. Tenemos que buscar dinero para hacer eso. Bueno, esos fueron todos y ahora les tenemos una sorpresa a las personas que nos están escuchando y son nuestras metidas de pata. Les hemos preparado Toda toda una lista de nuestros bloopers mientras estamos grabando Y espero que los disfruten mucho porque están muy chistosos Y aquí van Muy bien, primeramente les queremos dar gracias a todos los que nos escucharon Y nos dejaron comentarios a nuestro primer capítulo del podcast Así que vamos a, a dedicarles un fuerte aplauso por favor Porque Me agulla para todos. Se emocionaban demasiado. No, es que tú sabes cómo son la gente aquí en el en, en el ya estudio. Sé. ¿Yo sé? Claro, claro. No, ok, ok, espérate. Sí. Muy animada. Oh, demasiado que ok, ok, espérate, espérate. Vamos a ver. No, espérate, no voy, tú no voy. Ok. No sé qué Super, ya, yeah, ya, yeah, para. Damos que, quitar, que esto. Y regresamos. Bueno, en esta segunda parte quiero introducir a dos de nuestros compañeros que no pudieron estar en la en la primera parte. Adriani... ¡Ay! ¡Venga! Ah, <risa> ah, ah, <risa> ¡Ya! ¡Sai <risa> sen! sama! Por cierto, hablando de como una comunidad, ¿sabían que hay un anime que se desarrolla específicamente una la que se llama Cyber Team en la Yo sí oí, de, sí, oí de, no hay... de hecho lo vi, de, de hecho, Ey, ya, ya, ya. Eh, me interrumpieron, ¿qué pasó? Pues, tú empezabas y no empezabas y, digo, mal, digo, Frank, digo, <risa> nadie hablaba no, y yo tenía que decir algo. <risa> y este... Shiro empezó a... Tenía que hablar... Y bueno, tú no hablabas y Shiro empezó a hablar de esto y... Nomás estábamos esperando interferir. Sí, oh. ¿dónde te habías metido. Ah, per, per, perdón, me, me disculpo. Es que... Ok, muy bien, ya, yeah, déjame continuar con el tema. Bueno. Hola a todos, esto es... Perdón, lo siento. Hola a todos, aquí Broken Stalker. <risa> Así que dedicarles un fuerte aplauso por favor No lo tenía listo Hola a todos, este es Hispánime Radio, les saluda Interfee 1 <risa> No, no, ¿no, no comencemos, qué? no comencemos No dijimos orden Hola a todos, bienvenidos a Hispánime Radio, les saluda Interfee 1 Y 90 Y allá Esperan, ¡Ay! ¡Ja, <girly> Bueno señores, bienvenidos una vez más a nuestra dimensión con los desconocidos de no Spanimar Radio. Bueno, si conocientes de no nuestra desconocida. Eh, aquí está su presentador, eh su Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue. Primero, ya. Sean bienvenidos al quinto episodio de Spanimar Radio. Aquí Tsukina 90 y Broken Star. Y en esta ocasión, sustituyendo a Interfear 1, solo para recordarles que los videos de la convención Anime 2009 ya están en nuestro canal de YouTube. El cual todos ya conocen, el canal de YouTube... ¡Pf! ¡Otra! <risa> ¡Otra! <risa> <risa> Bienvenidos amigos, esto es Hispanime Radio, les saluda Aya. Interfear 1. Broken Y aquí Lord Shiro. Bueno pues antes de empezar nuestro tema de hoy, queríamos aclarar dos puntos del podcast pasados que, que dijimos eh, que Bueno que Osamontezuka y Astroboy habían sido los el primer anime hechos el ¡Aaah! ¡Aaah! <risa> <risa> para lo que esté preguntando eso fue eso fue ¿Ayak, te está convirtiendo en Super <risa> Eso fue ayer que es lo ayer al final. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¿Me enseñas eso, no? <risa> no, que <yeah, yeah>, yeah. <risa> reí mucho. Sí, para que vean que ya estáis viendo. Esto es una parte de qué. Bueno, hubo varios que no le <risa> Todos se le Ay, todo me traen la <risa> Otro también topes que tenemos para Navidad es esta. O sea, ¿cómo? la voz de Fry? ¿Conocen la voz de Kat en los Conocen la voz de Tristan en ¿Y quién Bueno, medina, por en latino, ¿saben quién es? ¡Benjamín Rivera! Bueno, ¿y por qué me llama Benjamín Rivera? Porque, buenas noticias, grandes noticias, no ha conseguido una entrevista a nosotros aquí en España Radio. Y bueno, aquí les pondré un minuto de la entrevista. ¿Qué me consiguió? Fue pues para mí fue bastante extraño, ¿no? El, el, el, entrar en contacto con, con el fan. Eh, no sabía qué hacer Directamente eh, estaba yo parado en el escenario Lo que hago, qué digo eh? Y bueno, poco a poco ellos también te van diciendo Pues la, a, a ver la voz de no sé quién Y la voz de Fernando y la voz de Fernando Y a ver ahora díganos qué Bueno, el presentador decía A ver, digan ¿qué personaje saben hecho Pues yo he hecho esto y esto y, y entonces también los mismos fans me decían Y también este, y también aquel, y también el otro Entonces eh, ahí fue donde también empezó una, una interacción con ellos, ¿no? ¿eh? Mucho padre Yo hasta ahorita Todo lo que he recibido De los fans Ha sido eh, Pues que expresiones eh, Que les gusta mucho mi, mi trabajo Y yo creo que eso Es lo mejor Que, que puedo recibir eh, Y que nunca pensé Que fuera a recibir Por el, las características Que tiene el doblaje que, que nos entiende Hasta cierto punto Antes Pero hasta cierto punto No la misma. Y bueno Esa fue La vista previa De la entrevista Abajo tendrán enlaces de la entrevista completa que fue una hora y media para los que tienen paciencia escuchen eso. muchas gracias al señor Benjamin Rivera por habernos concedido esta entrevista alguien famoso por fin nos toma en cuenta sí muchas gracias muchas gracias oyentes ya después de todo esto cuál va a ser de qué se va a tratar el próximo podcast? bueno Suki señoritas oyentes Bueno, ya que vamos a comenzar el año 2010, creo que deberíamos comenzarlo con algo que valga. Así que vamos a tener un episodio especial siendo el primero del 2010. Así que va a ser nuestro esperado episodio fan, donde vamos a comenzar sobre todo lo que comienza con fan. Fandub, fanfic, FanFiction y FanDub, donde vamos a tener muchos fandovers, eh, haciendo entrevistas a los fandovers conocidos de nosotros en YouTube. Así que esperen el... el mes de enero para nuestro soy episodio soy oh, ah. pero no tan conocida no tan conocida, bueno, uh -huh. poco pues, vamos a tener yo vivo fanfiction yo dibujo <risa> perfecto, entonces vamos a tener esos fanfics y esos fanovers así que espérenlo el próximo mes uh -huh. y este episodio va dedicado a todas estas personas, ese episodio va a ir dedicado a todas esas personas que nos escribieron pidiéndonos que hiciéramos un podcast acerca de todo ese tema de los fans así que estén al pendiente muchas gracias a todos <ríe> ustedes <ríe> <Mel> <ríe> <Mel> <Chantam. ríe> y bueno Ajá. ya hemos llegado al final de nuestro episodio navideño, esperamos que le haya gustado la música de fondo, que es de navidad ho, ho, ho, ho. muchas gracias a usted también, el señor Santa Claus, gracias por habernos visitado, ho, ho a usted también también <ríe> gracias a todos eh, las personas que eh, como han escuchado en los comerciales, esta vez fueron de mensajes navideños así que muchas gracias a todos que nos mandaron mensajes navideños para ponerlos en este episodio se agradece a todos ustedes son muchos que contar así que no vamos a decir nombres muchas gracias a todos ustedes y bueno que así que es hora de decir nuestros adiós aquí está despidiéndose su amigo Interfiero 1 ¿no? Suki 90 Broken Star y Caramel 18 así que Sayonara Merry Christmas gracias. Feliz Navidad Merry Christmas. Merry, Merry, Christmas. Oh, yes me. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. <ríe> Feliz Navidad. Y ahora vamos a ir a golpear a Deco. ¡Vamos! Vamos, vamos, ya lo vamos a agarrar. Hasta la próxima, vamos a golpearlo!